Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos ahora en Radio Alama en Internet. Sí, vamos a comentar una crónica publicada en Alama.com. Exacto, una sobre el Festival de Alama, ¿eh? En la edición 59, ya. Efectivamente. La firma José Ignacio Molina Benítez. Y bueno, el titular ya dice bastante, ¿no? Sí. Sí, eso de qué pasó sin pena ni gloria. Uf, es bastante directo. La verdad es que sí. Marca ya un poco el tono de toda la crónica. Pues sí. Empieza contando lo habitual, ¿no? Que fue en el Paseo del Cisne, eh, que presentó Nonitoro, lo normal. Eso es. Y luego, bueno, habla de los grupos finalistas. ¿Estaban Blackbeard de Granada. Ajá. Norte, que venían de Tarragona. Y los que ganaron, siameses, que son de Motril. Vale, hasta ahí, digamos, la parte más descriptiva, ¿no? Pero enseguida entra en materia. Sí, porque el punto central que transmite el autor es cierta decepción y muy escasa. Y no solo eso, sino que, bueno, que no atrajo ni a la gente de aquí, de Alama, ni de la comarca. El término que usa es descafeinado, un ambiente descafeinado. Y que no es de ahora, que ya viene pasando. Ya, parece que es una tendencia, ¿no? Que ni los propios vecinos se animan a ir. Exacto. Y eso que, a ver, traían a destitados como plato fuerte. Cierto. ¿Qué dices, bueno, con un grupo conocido? Pues ni con esas, según la crónica. Dice que la asistencia fue mínima igual. Y eso que tocaron temas conocidos, ¿eh? Como física o química. Pero la valoración general es insuficiente. Uf, pues sí que es crítica la crónica. Llama la atención. Y luego está lo del final, la actuación del rapero El Niño del Albaicín. Sí, ¿qué dice de eso? Pues mira, dice que la actuación en sí fue motivante. O sea, que el artista puso energía. Pero, pero que generó desconcierto entre el poco público que quedaba. Como que no conecto, vamos. Vaya, o sea que el cierre tampoco funcionó como se esperaba. Exacto. No fue el broche adecuado, según el autor. Y aquí es interesante porque la crónica no se queda solo en describir. No, no. Invita a pensar un poco más allá. Sugiere que, bueno, que quizás la responsabilidad no es solo de la concejalía de fiestas. Claro, que es algo más general. Una falta de participación o de interés de los propios alameños O quizás una desconexión con el formato del festival en sí, ¿no? Que a lo mejor necesita, no sé, una revisión. Puede ser. Es una reflexión interesante la que plantea. Pero oye, que no todo es negativo en la crónica. Ah, no, no. Hay una parte positiva. Destaca muchísimo el Festival Infantil. Eso sí. Dice que fue un gran éxito, vamos, como otros años. Sí, lo llama el pilar, que mantiene un poco la esperanza viva. Qué bueno. Los niños actuando, divirtiendo a la gente. Eso parece que sí funciona. Totalmente. Ahí sí que hubo ambiente y respuesta del público, según cuenta. Es curioso el contraste, ¿verdad? El infantil triunfa y el principal, pues eso, más flojo. Sí, da que pensar sobre qué es lo que busca o prefiere la gente ahora o cómo conectar mejor? En fin, la crónica no da respuestas, pero sí que deja el diagnóstico bastante claro, al menos la visión del autor. Pues esta ha sido la crónica de José Ignacio Molina Benítez en alama.com. Una mirada, ¿eh? Crítica, pero necesaria, quizás. Una pena esa sensación general, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa en futuras ediciones. Nosotros seguimos aquí, en Radio Alama en Internet. Continuamos preparando más información. Sí, ya nos hace señas Juan Cabezas desde el otro lado del cristal. Hasta la próxima noticia.